Bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm. Qad aflahal-mu'minūn. Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente los creyentes triunfarán. Alladhīna hum fī ṣalātihim khāshi'ūn esos que rezan con recogimiento temiendo a alla walladīnahum 'anil lagwi mu'ridūn esos que se alejan de la banalidad y la falsedad walladīnahum liz-zakāti fā'ilūn esos que entregan el zaka walladīnahum lifurūjihim ḥāfiẓūn esos que protegen sus partes íntimas de la inmoralidad. Ella a las aswajhim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayr malumin Salvo con sus esposas y con las esclavas que poseen, pues no serán reprochados por ello. Faman ibtagha wa ra'a dhalika fa ula'ika humul 'adun I quienes buscan tener relaciones íntimas con otras mujeres serán unos transgresores Wal ladin hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un Y también triunfarán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 Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun Quienes heredarán los jardines del Firdaus y allí vivirán eternamente Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Y ciertamente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 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ Fatabarakallahu ahsanul khaliqin A continuacion hicimos que se convirtiese en un coagulo alaqah y el coagulo en una masa parecida a un trozo de carne masticada mudghah y a partir de esta creamos los huesos y los revestimos despues de carne Finalmente insuflamos el alma y creamos así un nuevo ser bendito sea la el creador supremo summa innakum ba'da zalika lamaytun luego perecerán summa innakum yawmal qiyamati tub'athun y el día de la resurrección volverán a la vida. ولقد خلقنا فوقكم سبع طوائف وما كنا عن الخلق غافلين. Y creamos sobre ustedes 7 cielos superpuestos y no nos pasa inadvertido cuanto sucede en la creación wa anzelnā minas <tres> samāi ma'an bi qadarīn <de> fa askannāhu fil ardi wa inna alā zhābīn bihi laqadirūn <tierra> Y hacemos que descienda lluvia del cielo en una cantidad determinada Y la tierra la absorbe y la almacena Y si quisiéramos, podríamos hacerla desaparecer. فأنشأنا لكم به جناتٍ من نخيلٍ وأعنابٍ لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 wa alaiha wa ala al fulki tuhmalun y tanto ellos, los animales, como las embarcaciones les sirven de transporte wa laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaquun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 Nunca oímos nada semejante a lo que él dice entre nuestros antecesores. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarbasu bihi hatta hin. No es más que un hombre que está loco. Sean pacientes y esperen por un tiempo hasta que muera. Qala rabbi sórni bima kadhabūn Entonces no es suplicó a Alá diciendo Señor ayúdame pues me desmienten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 Fa ida stawaita anta wa man ma'aka ala al fulki fa kuli alhamdu lillahi al ladhi najjana min al qawmi al zalimin. Y cuando tú y quienes te acompañan hayan embarcado, di, alabado sea Allah, quien nos ha salvado de un pueblo injusto, Wa qul ar-rab anzilni munzalaman mubarakaw wa anta khayrul munzilin Idi Señor has que arribemos a un lugar bendito tu eres quien mejor puede hacernos llegar a buen término En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 ba'dihim karnan akharin Después del pueblo de Noé hicimos que surgiera otra generación Fa arsalna fihim rasulam minhum an i'budu allaha ma lakum min ilahin gairuh a falatatakum Y les enviamos a un mensajero de entre ellos que les decía Adoren solo a Allah No tienen ninguna otra divinidad verdadera fuera de él ¿Acaso no lo temerán? Y dice el malo de los que se confundieron y mentaron en el fin de la vida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 A ya'idukum annakum itha mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun Acaso les ha prometido que una vez hayan muerto y sean polvo resucitarán Hay ha ta hay ha lima tu'adun Lo que se les ha prometido No sucederá nunca. In hiya illa hayatuna ad-dunya namut wa nahya wa ma nahnu bimab'uun. Solo existe esta vida. Vivimos y morimos una sola vez y no resucitaremos. In huwa illa rajulun iftara ala Allah kadiban wa ma nahnu lahu bimumin no es más que un hombre que ha inventado una mentira contra Alá y no creeremos en lo que dice. Al rabbi, surna bima kadhabun. El mensajero de Alá suplicó: Señor, ayúdame, pues me desmienten. Qala amma qalilil laysbihu nadimin.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 o residuos como los que arrastra la corriente que Allah expulse de su misericordia a los injustos que desmienten la verdad. Suma al shana bin ba'dihim qurunan akharin Después hicimos que lo sucedieran otras generaciones. Ma tasbiqu min um ajalaha wa ma yastaghirun Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su final Thumma arsalna rusulana tatera kulla ma jaa a ummatan rasulaha kazzabuh fa atba'na ba'dahum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 con nuestros milagros y pruebas evidentes El faraón y malae fa stakbaru wa kanu qauman aliyin El faraón y a sus dignatarios pero los rechazaron con soberbia y fueron un pueblo altivo fa qalu anu'minu libasharayni mithlana wa qaumuhuma lana 'abid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 ciertamente entregamos a Moisés el libro la torá para que los hijos de Israel seguieran وجعلنا <risa> ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين e hicimos de Jesús y de su madre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 Oh gentes, es una sola religión y yo soy su señor. Temanme pues solo a mí. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبَرَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Más se dividieron en diferentes grupos según sus creencias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 val y banin ¿Acaso creen que las riquezas e hijos que les concedemos generosamente? Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun Son un adelanto de los bienes que recibirán en la otra vida. No. Pero no se dan cuenta alladhīna <truans> hum min khashyati rabbihim mushfiqūn in bidda qin estemen a su señor walladhīna hum bi āyāti rabbihim yu'minūn quienes creen en sus señales y pruebas walladhīna <truans> hum birabbihim la yushrikun quienes no adoran a otros fuera de él walladhina yu'toona ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un y quienes entregan lo que entregan con los corazones llenos de temor de Allah porque están seguros de que retornarán a su Señor para ser juzgados. Ulā'ika yasāri'ūna fil-khayrāti wa hum lahā sābiqūn. Esos se apresuran a realizar buenas acciones y compiten entre ellos en su realización.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 Hattā ithā akhaznā mutrafīhim bil azābi ithā hum yajārūn Mas cuando nuestro castigo se abata sobre sus ricos dirigentes Nos suplicarán con humildad La tajārūl yawma innakum min la la tunsurun se les dirá no nos supliquen hoy no recibirán ninguna ayuda de nuestra parte qad <tod> kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala aqaabikum tanqisun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 inkirun wakasu no reconocen al mensajero enviado a ellos Muhammad y por eso lo desmienten am yaquluna bihi jinna bal jaa'ahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun odicen que Muhammad esta loco Y no obstante, les ha llegado con la verdad, el Corán, pero la mayoría de ellos la desprecian. Y si el derecho se desvane, el corán y el cielo y el cielo y los que con ellos, sino que nos hemos hecho con los sabores, y ellos de los sabores,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 Wa innaka latad'uhuhum ila siratin mustaqim Itu ciertamente los invitas al camino recto Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'an as-sirati lanakibun Y quienes no creen en la otra vida se desvían de él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 bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un y ciertamente los castigamos y no se volvieron a su señor con humildad y sumisión ni le suplicaron ayuda hatta Ithā fatehnā alayhim bāban zā'adzabin shadīdīn īthā hum fīhim ublisūn. Y cuando abramos ante ellos las puertas de un severo castigo en la otra vida, se desesperarán. Ithā hūal ladhī an sha'alakumus-sam'a wal-absaara wal-af'idata qaleelan ma tashkurun Yel es quien creó para ustedes el oído la vista y el entendimiento mas apenas son agradecidos Wa huwa alladhi tharaakum fil-ardi wa ilayhi tuhsharun Yel es quien los creó y diseminó sobre la tierra y serán reunidos ante él para ser juzgados. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful layli wan-nahar. Afala ta'qilun? Y él es quien da la vida y la muerte y quien hace que la noche y el día se sucedan. ¿Acaso no razonan? Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Sin embargo, quienes rechazan la verdad dicen lo mismo que decían sus antecesores. Qalu aitha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun dicen cuando muramos y seamos polvo y huesos resucitaremos laqad wu'idna nahnu wa abauna hadha min qabl in hadha illa asatir al awwalin eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad mas no son sino viejas leyendas. Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun Diles oh Muhammad ¿A quién pertenece la tierra y cuánto hay en ella? Si es que lo saben. Sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun dirán que pertenece a Alá Diles no reflexionarán pues Ul-Mal-Rabb as-Samawāt as-Sabʿ wa Rabb al-ʿArsh al-ʿAẓīm Diles quién es el Señor de los 7 cielos y el Señor del gran trono Sayaqūlūna li-Llāhi qul a-falā tattaqūn dirán que es Alá. Diles no le temerán, pues Qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alayhi in kuntum ta'lamun. Diles, ¿quién tiene en sus manos la soberanía de todas las cosas y protege a sus siervos? Mientras que nadie puede protegerse de él, si es que lo saben. Dirán que Allah. Diles, ¿por qué se dejan engañar y se alejan de la verdad? Y si nos dejamos de la verdad y les trajimos la verdad pero los idólatras mienten al adorar a otros además de Allah y negar la resurrección y les trajimos la verdad pero los idólatras mienten al adorar a otros además de Allah الذي ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الا نؤتمادو para si sí ningun hijo ni hay otras divinidades verdaderas fuera de el si asi fuera cada divinidad controlaria su creacion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 Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. Rabbimma turiyanni ma yu'adun. Di, oh Muhammad. Señor, si haces que presencie el castigo que has prometido a quienes niegan la verdad. Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. No me incluyas, Señor, entre los injustos, destruyéndome a mí con ellos. Wa inna ala an nuryaka ma na'iduhum laqadirun. Y ciertamente somos capaces de hacerte presenciar el castigo que les hemos prometido. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ati nahnu a'lamu bima yasifun Responde al mal con el bien. Nosotros sabemos bien lo que dicen los idólatras y los castigaremos por ello. Wa qir rabbi a'udhu bika min hamazatis shayatin Idi Señor, busco refugio en ti de los susurros de los demonios. Wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Y busco refugio en ti, oh Señor, para que no se me aproximen. Hatta utqala rabbi irji'un i quando la morte llegue a uno de quienes rechazan la verdad dirá señor haz que regrese a la vida terrenal la'ali a'malu salihan fi ma tarakt kalla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 Serán los triunfadores. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Y aquellos cuyas buenas acciones pesen menos que las malas habrán llevado sus almas a la perdición y permanecerán para siempre en el infierno talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun El fuego les quemará los rostros y sus bocas aparecerán desfiguradas Alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukaththibun Se les dirá ¿Acaso no se les recitaban misalellas y ustedes la negaban? Qalū rabbanā ghalabat 'alaynā shiqwatunā wa kunnā qawman ḍāllīn Responderán Señor, nuestras pasiones y nuestra maldad pudieron con nosotros.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 ولا خصوا فيها ولا تكلمون الا ليدرا permanezcan en el humillados y no me hablen mas innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna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 jazaitahum al-yawma bima sabaru annahum humul fa'izun hoy los he recompensado por su paciencia haciendo que sean ellos los vencedores qala kam labistum fil ardi 'adada sinin Allah les preguntará ¿Cuántos años vivieron en la tierra? Qalū labithnā yawman aw baʿḍa yawmin fasʾalil ʿāddīn Dirán vivimos un día o parte de él. Pregúntales a quienes llevan la cuenta.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 Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna la turja'un Akaso pensaron que los creamos sin ninguna finalidad y que no retornarían después a nosotros para ser juzgados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 Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna hisabahu 'ind rabbi innahu la yuflihul kafirun Ige nginvoke a otras divinidades además de Allah sin prueba alguna tendrá que rendirle cuentas a su señor Ciertamente, quienes rechazan la verdad no triunfarán. Wa qarrabighfir wa raham wa anta khairur rahimin. Idi, oh Muhammad. Señor, perdóname y apiádate de mí, pues tú eres el más misericordioso.